Jamás compares con tu amante, jamás compares mis besos con los de ella, jamás compares mi cuerpo con aquella que está dispuesta a dañar nuestro hogar. Se te olvidaron tantos años que en las buenas y en las malas ahí están. Soportando desengaños y fracasos Solamente por estar siempre a tu lado A mí me respetas Ya no me confundas Con una cualquiera de las calles Que solo prese curvas Falso mujeriego Mi amor, mi lealtad, de nada Te sirvieron Ya te comportas Como un perro callejero Hijos no merecen enterarse que tienes un amante y que en mi cama solo hay frío y desamor de tu parte. Dices que la rutina acabó con todo y que ahora estaré de sacas mil pretextos porque hace tiempo es alguien en la calle A mí me respetas Ya no me confundas Con una cualquiera de la calle Que solo ofrece curvas falso mujeriego Mi amor, mi lealtad De nada te sirvieron Ya te comportas como un perro callejero De la calle que solo ofrece curvas Falso mujeriego, mi amor, ni lealtad De nada te sirvieron Ya te comportas como un perro callejero